Eh, Esa es una manera de, de ver yo las cosas y yo estoy seguro que es de la manera que ustedes van a estar más cerca de tener una relación bonita, una buena relación, ¿ok? Es simplemente eso, muchos me tachan de machista por decirles a ustedes que busquen una buena mujer, por decirles a ustedes, este tipo de mujer no te conviene, me dicen machista, me dicen que si soy machista, Eh, pues que si soy gay Que se si me hicieron algo de niño Que quien me traumó Solo por decirles a ustedes Tengan una relación sana Y no permitan este tipo de mujeres O sea imagínense ustedes en, en cómo estamos en la vida Que cuando alguien les dice Muchachos aguas con esto Aguas con esto otro Hay este tipo de mujeres Hay este otro, otro tipo de mujeres ¡Hey, Doggy! Tú eres un desgraciado, eres un esto, uno un otro y no sé qué. No es así, muchachos, no es así. Hay que ser más inteligentes para saber digerir la información y ver un punto de vista al que tal vez ustedes tienen diferente. Ahorita estamos marcando ahí, ahí estamos eh, marcando a uno de nuestros... Radio Escuchas. ¿Por qué digo marcando? Porque obviamente, como estamos en casa, no nos pueden marcar aquí, pero nosotros sí, si nos dejan su información en el correo, elmaestrodogui.gmail, elmaestrodogui.gmail. Así que vamos con la llamada. Tenemos a Hugo Maestro, quien le escribió a elmaestrodogui.gmail.com. Una historia muy conmovedora y espero que usted pueda ayudarnos a todos sus alumnos me parece perfecto pues vamos con él eh, adelante hugo y sí, buenas tardes maestro cómo está muy bien brody buenas tardes buenas tardes este uh, pues un agradecimiento por uh, por su por su show muy buen show gracias a todo el elenco del delrazón en la chocolate gracias a ti por escucharnos brody dime adelante Ok, bueno, so voy a hacer la historia de este camarada lo más corta posible porque es algo larga. Pues bueno, este camarada, ah, pues un emigrante guatemalteco, ah, o por obvias razones no vamos a hablar de su nombre, pero este camarada pues ya tenía aquí en los Estados Unidos unos 15 años, cuando de repente pues tenía su familia en Guatemala, so este camarada iba, regresaba y pues... Todo llegó al punto que la doña, su esposa le dijo, "Y sabes qué? Este o te vienes o aquí se acaba todo." Eso este compa, se trajo la familia, se trajo la mujer, se trajo los hijos. Pues. No. Sí, Dímame. No, no, te estoy escuchando. Ok, gracias. Y este pues Usted pensaría, ¿no?, que pues al traerse aquí ya su familia y todo, pues pura felicidad, ¿no? Pero no, al contrario, este pues la doña le hacía la vida de cuadritos, pues de repente agarró trabajo, agarró amigas del trabajo, le empezaron a decir que, pues, que ella era bonita, que qué hacía con él, que él estaba feo, que, no que merecía mejor. Entonces, ¿esta mujer qué hizo? Se lo dijo a él, se lo dijo a él, le dijo, ¿sabes qué? Mis amigas me dicen que que yo soy bonita, que tú eres un prieto chaparro feo. Entonces, pues, lo empezó a agredir. Poco a poco empezó la agresión. Todo esto llegó al punto que de repente ya no lo quería en la casa. Le dijo que se fuera. Pues entonces pleito, pleito y pleito terminó yéndose. Duró afuera de la casa como unos dos meses, obvio. Ahí en contacto. Contacto con sus hijos y contacto con ella. De repente, ¿qué pasó? Los hijos empezaron a preguntar, pues, ¿y mi papá? ¿Esta mujer qué hizo? Ok, no, pues es que su papá, pues si ya los abandonó una vez cuando estábamos allá en Guatemala, ya los volvió a abandonar otra vez. Cuando ah. que, pasó, así que cuando aquí lo que pasó, que ella lo corrió de la casa. Poco a poco envenenó la cabeza de los muchachos. Entonces ya de repente los hijos, ¿qué pasó? Empezaron a decir, no, papá, tú ya nos abandonaste otra vez. Pues bueno, este compa estaba rentando un aparta, una una recámara con unos familiares de él. Y como usted dice, a veces los familiares este dan el peor consejo, ¿no? Empezaron que no, se tienen que juntar otra vez porque están un matrimonio. La familia los convenció que este camarada regresara a la casa. ¿Pero qué pasó? Los problemas nunca los arreglaron. La mujer lo tenía viviendo ahí en el garage. No salían ni a preguntarle, este pues ya comiste, ¿cómo estás? No, él ahí vivía en el garage. Entonces, pues, empezó a agarrar el alcohol. Este, pues, para colmo, ya habían dicho que era, creo, su tercer intento. Bueno, el tercero fue el, el definitivo. Porque, pues, tanto fue, me imagino, que el, el abuso psicológico que... Oh, pues, para colmo, esta señora tenía viviendo ahí, pues, gente rentando recámaras, ¿no?, para ayudar con la renta. Tenía un primo de ella viviendo ahí que que este pues así nada más de repente, "Ey, primo, pues vamos al restaurant, vamos a comer." Y pues enfrente de, de mi camarada, les pasaban por enfrente y pues "Vamos si al restaurant, vamos a comer." Pero a él no le hacía ni, hey, "Vamos." No, él ahí se quedaba ...tomarse sus cervezas. Me imagino que pues pues le oía todo lo que estaba pasando y nadie nadie nadie lo tomaba en cuenta, nadie le hacía caso hasta que pues decidió quitarse la vida. Y pues a uh, lo que dice ahí la familia que fue su tercer intento, ya lo habían cachado dos veces, pero no no habían hecho nada. Ok, Muy bien. ¿Es todo? Uh, no, pues uh, traté de dársele lo la historia lo más corto posible. Okay, ¿y y qué vamos a aprender de esto? Digo, tú tú por qué me platicas esto? Oh, pues yo la verdad yo lo hago. Yo ya lo había querido hacer desde esto pasó hace dos años. Yo ya lo había querido hacer desde hace bastante tiempo, pero lamentablemente um, durante lo que es en circunstancias regulares en el show es difícil la uh, que entre la llamada. Y pues otra de las razones que la gente, pues la gente es muy muy buena o critica muy fácil. Yo sé que al que van a criticar primero es a él. Que qué cobarde, que qué esto, que qué el otro Pero pues no, para llegar a Llegar a tanto, me imagino que no Eso no es cobarde, se ocupa Mucho valor para llegar a tanto Y además este, Pues ahorita ahorita Como como ustedes están manejando El show, creo que fue la oportunidad Donde pude alcanzarlos Sí te agradezco Y te agradezco Pero ¿Cuál es tu conclusión de todo esto? ¿Por qué quieres platicar y esto? Sí, mi conclusión es de que, pues, creo que pues esto debería de llegar a ser como un mensaje, ¿no? Que, pues, los hombres, pues, también no somos de piedra. O sea, si una mujer se quiere ensañar al punto de de lastimarte, los hombres no somos de piedra. Y, pues, este creo que de hacer conciencia, ¿no?, de eso, de que Oye, bro, somos cu iguales, cu cu sea, cu bueno. ¿Cuánto duró él en traerla a ella? ¿Cuánto tiempo duró ella ya en...? en Guatemala bueno pues ella él desde que se vino él ya tenía 15 años aquí para o sea él duró 15 años aquí en Estados Unidos muy pero bien. iba y regresaba 15 años aquí, muy bien iba y regresaba que cada 5 años cada 4 años, cada cuando iba ya cada 3, cada 2 uh -huh. bueno, ok eh, cuando tú te casas cuando tú decides tener unas relaciones para estar con la mujer ...pero pareciera que es tan ofensivo... ...para los que nos están escuchando... ...que es, ah, oh, ese güey no sabe... ...él no ha vivido lo que hemos vivido... ...él no está en la situación que hemos estado... ...a ver, vamos a dejarnos de... ...de complejos... ...porque ya ahorita todos estamos muy con la pielecita... ...muy por encimita... ...es... Uh -huh. es ...una... ...de siempre... El, el, ...el que ver que ya lo hacen los demás es como que es normal... ...me caso, dejo a la mujer allá en el rancho... ...en el pueblo y me voy... ...entonces como lo han hecho todos... Y llega alguien como ya a la radio y les dice, ¿eso está mal? No, es que tú no sabes, es que... Muchachos, ustedes son los primeros en decir, ¿qué ración tiene? Eso no está bien, eso no está bien. Ahora, es que me tuve que ir para allá para hacer un mejor futuro para, para venir y casarme. Oye, eso hubieras hecho. Primero prepárense, primero hagan lo que tienen que hacer. Hagan lanas y van a comprar una casa, lo que sea. Y después hacen otro para estar con su mujer. De veras, ¿a ustedes les gustaría...? emocionados, imagínate, imagínate, ves ahí en, en la iglesia, en un baile, una muchacha muy bonita, una buena nalguita, dices, chiquita, ojalá y me pida que me case con ella, y ella te dice, mi amor, me quiero casar, no hombre, pues me orino, imagínate, y luego yo me enamoro de ella, y lo ya me dice, nos vamos a casar, pero mañana me voy a Estados Unidos, entonces, acá, pues, ¿para qué, ¿pa qué me casé? y ¿para qué, para que vaya por dinero? O sea, estamos haciendo las cosas mal, punto número uno. Eh, es al revés, primero embarazan o primero es luna de miel, después embarazan, después se casan, ahorita es un desmadre, la verdad es de que no hay un plan, y todo tiene consecuencias una mujer en su país 15 años, entre comillas sola, porque iban cada 3 años, y por cuánto tiempo iban o sea, a ti tu amigo te contó la historia, la versión de él y yo no estoy, y quiero que entiendan muy bien yo estoy aquí para defender a los hombres, pero Necesito fundamentos para defenderlos. Yo no voy a defender, eres hombre, no, te maestro. voy a defender. Este Brody, este Brody, para que haya estado viviendo como gato ahí en el garage Algo hizo y tú ni siquiera sabes. Tú a ti te contaban te contaba, no, lo, te contaba lo, lo bonito. Ahora que la familia le dijo, que la esposa le hizo, o sea, todo el mundo es culpable, ¿no? Todo el mundo es culpable menos él. Nosotros tenemos okay, que okay, okay. Ver, todos tenemos que ver lo que aceptamos y no aceptamos que la mujer vino, okay, ese es el riesgo que corren ustedes, que van a conseguir mujeres a Centroamérica, México, que es del rancho, que me la voy a traer, es el riesgo, van a, abrir van a abrir los ojos aquí cuando lleguen, cuando lleguen aquí, que empiecen con las amigas, que empiecen con los amigos, que el muchacho que le dice cosas que no le decía a él, millones de cosas, por eso yo les digo, su relación, fíjense bien, tienen que agarrar una mujer madura, una mujer que ya también haya tenido cierta experiencia, que, que o sea pero ustedes quieren agarrar Gatitas que quieren tener ahí Cuando tienen la oportunidad de irse se van a ir Le hizo la vida de cuadritos ella a él No sabemos qué vida le dio él a ella Ah bueno yo no estoy Alcahueteándole quién tiene la culpa de que Yo solo vine a contarle la historia de lo que pasó Pues sí, es, es yo, siempre, yo yo, yo, por, aquí eso, yo, no, yo, yo aquí por yo no soy de alcahuete para para decir, "Oh, pues Exacto, es que yo pero siempre les digo, yo pues que Yo por eso siempre les digo, cuando ustedes vengan a platicarme algo, díganme, a mí me pasó, yo hice esto y ya platicamos. El que me vengan a platicar cosas de alguien más es es yo por eso no, no te interrumpí en nada, porque me puedes seguir platicando y platicando, pero ni siquiera sabemos qué había detrás de todo eso. No sabemos ni ah, tú, mejor no, pues si le decimos a este compa que venga a platicarnos. No, <ríe> Él ya está muerto. Es que no es necesario. No es necesario porque <risa> si si si aunque si estuviera vivo sí le dirías, pero está muerto pues o sea, no. Mi punto es aquí es de que podemos seguir platicando cosas y es más ni siquiera sé si existe el Brody. Oh, oh, oh, oh. No. No, ahí sí Y te lo digo ah, pues y te lo, estoy te, tratando de te lo digo con todo respeto yo sé cuál es tu, tu, tu punto aquí es decir que, que una mujer qué mal le fue este brody con esta mujer bla bla bla y si sí es cierto eso es lo no, que... no no es que maestro es como usted lo dice si una relación no sirve hey, pues cada quien por su camino exacto y no hay necesidad no hay necesidad de llegar a esos límites no claro que no hay necesidad pero también yo les digo qué necesidad hay de tener una esposa para tenerla ya ¿Qué necesidad? ¿Para qué? ¿Por qué? Ah, es que ah, mi, no, mi papá pues, sí esto, le hizo, es que mi primo sí le hizo Es que tú, Doggy, no sabes la situación Pues con más razón, <risa> si ustedes ya la saben, ¿para qué se meten en eso? Ay, ah, es que le extraño, no puedo estar sin ella Pues agárrense una de aquí, <risa> agárrense una novia de aquí Tengo una novia en internet, está allá, pero no puede cruzar Dios quiera, Diosito, que ya... Por Diosito la conocí, sí no y, y luego todo le, le empiezan a cargar, que Diosito le empiezan a cargar, es que una prima me la presentó, es que una prima me dijo por eso la dejé, es que un primo me dijo por eso la me casé, es que mi tía me dijo por eso tuve hijos, es que mi primo me dijo por eso no tuve. O sea, todo es me dijeron, todo es es que me es que me hicieron. Todo es porque aquella, todo es porque aquel. ¿Y ustedes cuando van a tener los pantalones y sí. los testículos para decir esto es lo que yo hice porque yo quiero? ¿Cuándo? ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Pero, pues ahí está la reflexión sobre esto, Brody. Y de verdad, si si ustedes creen que quitándose la vida es lo mejor, yo no soy quien pero les voy a decir algo. ¿De dónde empezó todo? ¿Y saben cómo empiezan estas relaciones? Es que esto es muy difícil. Por eso yo no quiero hablar de esta... Porque no sé. Pero hay relaciones donde... Las mujeres Tienen ciertos chispazos Pero hay que convivir Y como no conviven Se casan chiquillos La dejan a la mujer Ni siquiera la conocen Ni la conocieron La conoce más el Sancho que ustedes Entonces no ¿Qué, ¿A qué edad se casó tu amigo, brody? No, pues si acaso Que tendría unos 20 ¿Qué hubo? Y casi te aseguro que menos Y ella yo creo menos que él Entonces oh, sí Ahí está ¿Qué esta, esa mujer, pues esa mujer no sentía nada por él, sentía yo creo hasta rencor Y dijo, pues con que me lleves de para allá y pues a lo mío, ¿no? Yeah, no, pues claro, de la manera que lo trataba es, es bastante obvio que había un rencor Exacto, no justificado por cierto, porque también si fuera una buena mujer no. Si fuera una buena mujer le hubiera dicho, no quiero nada de ti Que te voy a traer a Estados Unidos, me vale Yo tengo dignidad y me importa un comino tu Estados Unidos y tus dólares, aquí me quedo. Pero las mujeres van a aprovechar las oportunidades que ustedes les están otorgando. Eh, pues gracias, Brody, por la llamada. Cuídate y ahorita regresamos, Brody. Eh, un, un abrazo y gracias por tomarte la molestia. ¿Tú eres de Centroamérica también, Brody, o de dónde eres tú? Oh, se le cayó la llamada, maestro. Ah, perfecto. Bueno, ya regresamos, señores. Me pueden escribir a a el maestro doggy@gmail y con todo respeto les voy a decir, si me van a escribir para decirme Doggy, te quiero platicar la historia de mi primo, la historia de mi tío, la historia, con todo respeto, no no no lo hagan. Mejor escríbanme, me pasó esto, tengo una pregunta, tengo un problema. Eh, y ustedes me llamen y ya puedo platicar con ustedes. No quiero hablar de terceras, cuartas personas, de que no sé qué.